Campiñas. Canta, canta, gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Que vida va a mejorar, vida va a mejorar, vida va a mejorar. samba de moda, o samba cansão, y o samba rasgado.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 vida va a la vida va a Bueno, eh, estamos ya, hace un ratito estábamos en conexión con Plinio, ya está seguramente aprontando los motores y con temas fuertes, sin duda, porque la semana pasada hablamos de, de la posible prisión de Bolsonaro. Eh, bueno, toda la situación que se estaba lanzando porque había convocado a... a un acto, se lo acusaba de intento de golpe de Estado, o sea, había ya un clima muy fuerte en torno a Bolsonaro, y por supuesto, también, nosotros esta semana todos fuimos testigos de eh, las declaraciones de Lula, con respecto a Israel y a, a la forma en que Israel está tratando a los palestinos, a la comparación que hizo de la actitud de, de Israel eh, con el holocausto, y esto... A Israel lo puso con los pelos de punta, ¿no? Y hubo expulsión de, de embajador, hubo llamados a, al país y demás. Así que con Plinio los temas están muy claros ya para, para esta mañana. Y le decíamos a Plinio, esta semana recuperamos a Hernán. A ver, ahí lo, lo vemos a Plinio, a ver si lo escuchamos. Ahí. Sí. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. Bueno, ahora con el equipo reforzado, ¿no? O sea que estamos más tranquilos. Exactamente, exactamente. Y buenos días a todos los oyentes de Radio Centenario. Bueno, Plinio, dos temas, nos decías claramente, destacan dos temas, Bolsonaro y el tema Lula-Israel. Eh, empezamos con lo de Bolsonaro, ¿te parece? Puede ser. No, eh, la noticia aquí es la continuidad de la noticia de la semana pasada, ¿no? Queda cada vez más más claro y ya se ve en el horizonte la posibilidad cercana de la prisión de Bolsonaro. Ahora habrá un test ¿no? de fuerza para ver si el Estado brasileño tiene fuerza para prender o no Bolsonaro. Pero el establishment empieza a apretar todavía más el cerco. Está, en la semana las noticias son, primero, ¿no? que el, el envío de 800 mil reales, que corresponde más o menos a casi más de 100 mil dólares a los Estados Unidos, eh, de, de, de dinero lícito e ilícito, de Bolsonaro cuando sale de la presidencia para tener una plata ahí Por si las moscas, como Ay, dicen sí. los chilenos. Si no funciona, me quedo ahí por ahí. Hay también una, una, un mensaje de Braga Neto, que fue ministro de, de Bolsonaro y que fue el candidato a vicepresidente. Que es un, un, un mensaje fantástico, bien a la brasileña. Un amigo que le pide empleo y él dice: bueno, esto depende. Si, si es que funciona. El golpe te doy el empleo, pero si no funciona la situación es otra. Que es Más o menos así viene el mensaje. ¿no? Bueno, también se, se reveló lo, algunos empresarios que presionaron directamente para el golpe. Entre los cuales un gran eh, varejista, se dice en español, de no hay algunos atacadistas, un, que tiene una red de comercio muy grande que se llama Haván. que es un empresario de Santa Catarina llamado Luciano Hunt Entonces entre, entre es el más, digamos, potentoso. Entonces estos son los empresarios que le dieron plata. También en la semana indiciaron al hijo de Bolsonaro, que se llama Jair Gena, por falsidad ideológica y estelionato. También con evidencias muy grandes. Entonces, todo el conjunto de todas estas cosas muestran que, que el establishment empezó empezó a apretar en serio a Bolsonaro. Bueno, y Bolsonaro convocó una reunión que ya habíamos conversado la semana pasada para el 25 ahora de febrero sí. en, en la Avenida Paulista, que es donde hacemos las manifestaciones en São Paulo, la izquierda y la derecha, donde él va a medir fuerzas, ¿no? ya el gobernador de San Paulo dice que va lo que es grave ¿no? los jefes religiosos de las iglesias evangélicas también dicen que apoyarán invitaron ahora el embajador de Israel que yo no sé si va o no va pero conecta con el próximo tema y bueno esta es la noticia no es un brazo de hierro para ver si hay fuerza o no para prender a Bolsonaro evidencias jurídicas y evidencias digamos factuales de que se intentó un golpe ya ahora son todas públicas y evidentes qué, qué cargo dijiste cuando mencionaste al hijo Ayair hijo falsedad ideológica el cual sería el otro cargo Plinio Estelionato yo dije sí qué, qué es lo que hizo el hijo de, de de Bolsonaro más o menos lo que hizo Trump y ahora fue condenado con una una cantidad de plata in, fenomenal Ajá. en Nueva York él, in, él quería una plata del bla, del banco, entonces hizo una empresa y infló el valor de la empresa de manera muy muy exagerada claro. para obtener este crédito del banco ¿no? y con este crédito iba a montar una operación con un otro digamos este estelionatario para hacer No, negocios allí en Brasilia Estafador, diríamos de alguna manera, una, una traducción. Un estafador. El, el estelionatario es un estafador. Claro, Eso. Claro. Bueno, y lo otro que queremos también ocuparnos eh, como se merece en más profundidad es: está Lula en el centro de, de una tormenta política, digamos así, con distintas derivaciones a partir de sus expresiones de condena y del manejo del término genocidio, ¿no? Y, Esa comparación que tanto molesta a los sionistas de lo que está haciendo el gobierno israelí cuando se le compara con, con los nazis, con lo que hizo Hitler, respecto a lo que está pasando ahora con el pueblo palestino. Sumando a eso, Plinio, la llegada de Blinken, el, de Anthony Blinken, el canciller, el secretario de Estado estadounidense, y de Sergei Lavrov, el canciller ruso. a Río para una cumbre de alto nivel del G20 en medio de este lío, ¿no? Sí, bueno, eh, lo, el primero, en realidad Lula hace una declaración fuerte no, condenando el genocidio en Palestina y hace la comparación con el holocausto. Bueno, esto generó una tremenda alaraca, no sé si hay esta palabra en, en, sí, en Uruguay, sí. en Chile, una, una gran alaraca de... En, en realidad del gobierno de, de Israel mm. y muchas comunidades eh, judías también, no mm. contra esta asociación. La verdad es que Lula del, logró lo que él quería, él quería politizar y hacer el debate y meterle de luz a lo que está pasando. Eh, bueno, la reacción fueron, fueron histéricas del, del gobierno Netanyahu declaró a Lula persona no grata en Israel. El embajador de, de Israel aquí en Brasil, que es un prepotente bolsonarista hasta el cuello, hmm. ¿no? pide trataciones, que se disculpen, que es un absurdo. La derecha brasileña aprovechó, la derecha brasileña, la ultra, es muy asociada a Israel. Claro. ¿no? Aprovechó el, la onda también para presionar a Lula. Pero yo creo que la, la, la posición del, del Estado brasileño es muy tranquila, la posición de Itamarachi muy serena, ¿no? mantiene la condena, dice no, esto es para sacar el, fo el foco, no la atención de Gaza. Entonces yo creo que no hay mayores problemas por ahí. Lo que sí hay, yo creo que para discutir aquí en, en la radio, es... lo que hay por detrás de la operación. no? Uh -huh. Yo creo que la operación que está pasando en Palestina es una especie de un laboratorio de la ultraderecha sobre lo que se puede hacer. ¿eh? de la y, de, y ahí tiene ramificaciones internacionales. Yo creo que Netanyahu hace política interna, claro, pero también internacional. En Estados Unidos, claramente alineado, con Trump y aquí en Brasil claramente con Bolsonaro, ¿no? Y entonces él aprovecha esto para decir, mira, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, duela a quien duela. O sea, no importa. Hmm. Y hay una ramificación interna también, ¿no? O sea, que es un poco esta, esta blindaje de, de, de decir que hay ciudadanos de diferentes categorías. Entonces... Los ciudadanos judíos merecen un tratamiento VIP, pero los palestinos no, son de segunda categoría. Y yo creo que esto es lo que está por detrás de toda esta controversia. Y yo creo que Netanyahu la maneja muy bien y de manera muy clara, ¿no? Hace política interna y externa y bueno, eso yo creo que tenemos que tener muy presente porque... es un poco una especie de un microcosmo de lo que la ultraderecha va a hacer si es que se afirma como poder hegemónico en los estados claro. eh, Plinio, un, un apunte sobre esto también, eh, veíamos por ahí se hablaba alguna versión de intento de impeachment o ¿no? de juicio político a Lula desde la oposición en a nivel del Congreso por este tema eh, veo que tu cara refleja Que incredulidad sobre eso, digamos, ¿no? que no, no tiene una no. relevancia. No, no, yo creo que si hay es la pequeña política. No, uh -huh. yo creo que si hay relevancia, fueron creo que ciento, más de 100 diputados, <ríe> sorprendentemente unos 20 de la base del gobierno, para que vea cómo la base es fluida claro. estos intereses, pero no tendrán fuerza para nada uh -huh. de, de hacer un episodio, un, un hecho que... Justifique el impeachment. Es más, parte de la alaraca general claro. contra cualquier manifestación del Estado brasileño contra eh, el Estado de, de Israel. Pero la verdad es que creo que en este embate Lula sale ganando. Porque lo que quería Lula es politizar y aislar a, a Israel, a mm. Estados Unidos, siempre de manito dadas con Israel, para denunciar la barbaridad que se está haciendo en Palestina. Claro, además eh, lo comentábamos acá el, el lunes, creo, que hay que tomar nota también. El Lula hizo estas declaraciones al participar en una cumbre de, de África, ¿no? En la cumbre de países africanos, donde decíamos, bueno, ningún presidente va a una cumbre por paseo, nomás. hay toda una definición política detrás, ¿no? sin duda alguna no en Etiopía y mm. fue muy bien recibido fue aplaudido de manera muy fuerte ¿no? sí. y eh, digamos también tuvo Lula tuvo aquí internamente todo el apoyo de la de la de los democráticos no ni diría de la izquierda ¿no? claro, pero claro. todo la republicana apoyó y entendió perfectamente lo que está haciendo Lula entonces yo creo que en este episodio Lula digamos se portó bien el Itamarachí, es muy preparado, muy sereno, no se mete en las provocaciones de, de Israel, que es un gobierno digamos fa, proto-fascista, sino que claramente fascista, ¿no? Uh -huh. Y que incluso mandó una un, una fake news en, en su página oficial del gobierno viene la bandera brasileña y dice así usted cuando ve esta bandera ¿qué piensa? Uh -huh. Y pone... Pues antes de la declaración de Lula, después de la declaración de Lula. Como si Lula hubiera, eh, digamos, ofendido el pueblo judío, que claro. no, no, es, no es lo que está en la declaración de Lula. Lo que Lula sí está, digamos, rechazando es el genocidio en Gaza. Y la gente quiere hacer confusión para justificar. digamos para no tener la responsabilidad sobre lo que están haciendo. Y va a ser interesante ver qué pasa en esta cumbre del G20 de las 20 principales potencias que Brasil está presidiendo, por eso también se hace la, la cumbre y con la con la llegada del presidente, perdón, del secretario de Estado Blinken, que no sé si intentará darle un un tirón de orejas a Lula, pero va a ver, va a ser interesante ver cómo se mueve Lula en la cumbre, ¿no? sin duda alguna eh, yo en realidad no, no tengo informaciones de la cumbre porque esto el Blinken llegó ayer por uh -huh. la noche ¿no? tiraron un tirón de oreja a Brasil bueno, este Estados Unidos lo hace 200 años, o sea que están acostumbrados uh -huh. y sé que lo van a hacer uh -huh. pero eh, yo creo que aquí se están cristalizando posiciones que son difíciles de, de ser revertidas a corto plazo ¿no? yo creo que El Estado brasileño logró una posición de relativa independencia en relación a este conflicto de, de, de Israel y también uh -huh. en, en relación al conflicto de Ucrania. Uh -huh. Y lo que va a pasar aquí es hay que ver, ¿no? Brasil va a asumir la presidencia del G20, pero el G20 en realidad es un foro de... que no tiene mucha... consecuencia, ¿no? mm. yo creo que es un lugar donde las personas se conversan mucho, se pasan los recados, se hacen las presiones, pero en realidad es un espacio que ya no tiene eficacia casi ninguna, creo yo. Mm. Plinio, eh, por último, por lo menos de nuestra parte sobre esto, eh, ¿cabe o, o desde el PT se impulsa, eh, ya que hemos hablado tantas veces que el PT... De, Eh, toma un perfil de, de, de no alentar movilizaciones Pero en un tema como este Con la postura que tomó Lula ¿Se impulsa algún tipo de respaldo A, a nivel de movilizaciones al presidente o no? No lo creo En realidad son dos cosas ¿no? Eh, se podría hacer una movilización Y se debería hacer una movilización fuerte A favor de Palestina Claro. No hay nada de esto Claro que la izquierda contra el orden Se movimienta, hacemos pequeñas manifestaciones, pero muy chicas todavía para la proporción que tiene el problema. Uh -huh. Y sobre Bolsonaro, en, la, en realidad el PT se quedó calladito. no Salió en la prensa la noticia que las hinchadas de fútbol iban a hacer una manifestación por la democracia en el mismo día. Uh -huh. que es un buen ejemplo y que sería interesante como, digamos, la idea para que el PT comentara esto. Pero no, el PT quiere ganar el juego dentro de los palacios y dentro de las instituciones mm. sin ir para las calles. Claro. Y en eso creo que Bolsonaro está más, digamos, eh, más lúcido. Porque Bolsonaro sabe que las instituciones están podridas mm. y que la En última instancia se decide en las calles la, la expectativa de Bolsonaro es meter 100 mil personas en la, la avenida paulista hmm. si hace esto yo creo que el juego va a quedar más difícil no porque él, en, en realidad para hacer una metáfora es un juego de póker claro. entonces Bolsonaro va a pagar para ver y uh -huh. va a meter 100 mil personas y esto va a dificultar Porque 100.000 personas, si, si es que logra esto, es una movilización expresiva aquí en Brasil. Eso va a ser el domingo 25, ¿no? Esto va a ser el 25, que no sé qué día cae el 25. Domingo, domingo. Domingo. Domingo. Bien. No sí. este domingo, ¿no? Sí, sí este, este, este próximo. Este domingo. El, el próximo martes ya tendremos un poquito el balance de esto, que yo creo que será un balance importante para definir. si sí, Bolsonaro será preso hmm. sin mayor crisis e instabilidad política sí. o no. Ahí Brasil va a entrar me, me hace acordado un poco a Perú viste que después de cada presidente después que salía de presidente Perú ha tenido una racha que van presos los, los presidentes, pasó con Fujimori Toledo, bueno alan García se suicidó cuando lo fueron a, a buscar sí, sí. pero viste que tuvo una seguidilla bueno Brasil parece, parece un poco parecido en este sentido de de que después de sí. que deja la presidencia sí, verdad es la in inestabilidad política muy grande y la judicialización de la política uh -huh. ¿no? fue eso Temer no fue preso, pero fue detenido no y ahora Bolsonaro será preso y, y si es condenado tendrá una presión, digamos fuerte, uh -huh. no creo que sea preso ya ahora, si es que hace mucha provocación, sí uh -huh. puede ser preso preventivamente Pero la estrategia es en realidad sangrarlo, mm. dejarlo evidente que es corrupto, que es golpista, para cuando sea preso ya todo esté con esta idea más o menos naturalizada. Claro. Pero si se mueve mucho, es posible que tenga que ser preso antes para no dejar el despelote. <risa> bueno Plinio, eh, muchísimas gracias como siempre por este contacto y bueno, va a ser días donde... habrá que estar particularmente atentos a lo que pasa en Brasil un abrazo como siempre para vos fuerte pues abrazo a Ángeles, a ti, a todos los oyentes de Radio Centenario y el saludo a los compañeros de Contrapoder.net que el otro día nos escribían de la audiencia preguntándonos cómo era el portal que siempre nombrábamos al final contigo para, para ingresar, para leer y se lo recordamos Contrapoder.net, un portal de la izquierda brasileña El ¿eh? saludo Está, muchas gracias. Saludos, fuerte abrazo. Abrazo.